Hacemos cuenta y caso de la causa y el efecto Veremos que es real la incidencia ascendente De muerte sin razón, por razones diferentes Las cárceles enormes aún así están llenas El sistema los guarda hasta cumplir sus condenas ¿Cuál es el propósito de los reformatorios? Y poniendo pie afuera, los cambios son notorios ¡Líbranos, Padre! Nuestra mente pensamiento criminal. Perdona las ofensas aunque no perdonemos y perdona los pecados que a diario cometemos. Aplico la en las morgues, lleno los cementerios, la sangre sigue corriendo, el tema se pone serio. Secuestros y homicidios en los residenciales, la pobreza es la excusa por el. sin padres y madre, siguen sufriendo, la venganza es el motivo de todo este dilema, la falta de conocimiento causa todo este problema, yo aporto lo que puedo en mi grano de arena, haciendo conciencia en cada una de mis letras, cada uno que vive hay como veinte que mueren, en cada esquina hay un sapo sin duda pierde los dientes, en cada barrio y un chota, pero cien delincuentes de cada cinco humildes ninguno es convincente, por cada diez que trafican seguro siete fallecen, y los tres que nos sobran en la grande Sí. Por cada seis en la esquina siempre uno te odia si sacamos la cuenta aquí tampoco nos sobra de cada dos que me escuchan uno va a estar de acuerdo ni que sobre en la cuenta porque se cree perfecto hey, ¿sabes cuál es la diferencia entre nuestras vidas comunes y la calle sobran las excusas de granos padres de todo mal. Que nos perdonemos Y perdona los pecados que a diario cometemos Todos interpretamos de diferentes maneras Las sagradas escrituras Pero la verdad Solo hay un ser supremo Llamado Dios Que nos va a sacar de aquí Sea quien sea Asesino Delincuente Rapero Político O de cualquier lado Esta es la verdad de todo Lirical Desde el Cerro de Plata B&B Music Sin mucho que hablar En la pista Vito El cuerpo y la sangre De la música ah.